Con cara de perra vestido de azul Con su camisita y su carresú Se siento orgulloso de colaborar con esta sociedad Desde pequeño empezó a alucinar Soñaba con sol como Star hat Un de peli de tiempo y par Una barbarie Bebiendo y fumando no paran de hablar de soberanedad Hablan de los de justicia y de ley, de negros, de yokis, de putas, de gays, De cómo maltratan a la sociedad robando libertad ¡Hey! A Romero el Madero le hace ilusión Mañana le toca manifestación Saca su porra y comienza a cargar Y luego riendo lo cuenta en el bar Al tío Romero le gusta sentir su gorra estrellada contra una nariz. Si corre la sangre se siente muy bien. Como le cansó de ver no le importó y nunca quiso saber por qué protestaba en la maní de ayer. Pobre cerebro no puede pensar es su profesional. ¡Hey! Romero el madero se queda flipado cuando en una mano se siente atrapado. De pronto una dura bota militar vaza su rostro con brutalidad. Oh, my okay. God.